Por una ley de radiodifusión de la democracia. Los servicios de la radiodifusión universitaria constituyen un sistema público de gestión autónoma y se reservará no menos de una frecuencia de radiodifusión a cada una de las universidades públicas nacionales. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.